Miércoles 10 de febrero Y Herodes procuraba ver a Jesús Lucas 9, versículo 9 Suenan campanas en Belén, dice el villancico, otra vez Pero esas campanas No solo tocan canciones de paz, sino a modo de alerta Ese rey que procura ver a Jesús No quiere humillarse Frente a él en adoración Más bien busca destronar al rey del pesebre. Y donde hay tal sublevación de los reyes y gobernantes de la tierra contra Dios y su ungido Salmo 2.2, corre sangre de inocentes y hay llanto y lamentación inconsolable. Mateo 2, versículos 16 al 18. Como cristianos maduros entonces debemos saber ser cristianos. Por un lado sujetos a toda institución humana por causa del señor primera Pedro 213 y por otro lado ser sobrios y velar primera Pedro 58 por eso la madurez de la fe tiene que ver con una resistencia firme en la fe primera Pedro 59 esa resistencia es necesaria frente tanto ante los gobernantes que ni temen a Dios ni respetan al ser humano como también ante aquellos que son Astucia, se dejan bendecir públicamente o gobiernan con la Biblia sobre su escritorio Por unos y por otros hemos de interceder Pero es más, ante unos y otros con nuestras vidas comprometidas Hemos de proclamar que esta intercesión se debe a nuestra obediencia al rey del pesebre Por medio de quien Dios quita a los poderosos de su trono Y levanta a los humildes, en Lucas 1, versículo 52 Puede que eso incluso llegue a ser beneficioso para quienes se sienten en los pequeños y grandes tronos de bronce, plata u oro. Tal vez esa intercesión y esa proclamación sean la razón por la cual se cumplirá lo que cantamos de alabarano Señor todos los reyes. Una reflexión de Mijael Naxtrap para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.